Este, ¿de qué se sí, trata? Sí, eso es Bueno, ¿de qué se trata este programa? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música Perfectamente, nuestro mail gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja Y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea aquí en Mar del Plata ¿Con quién lo hacemos? En la Operación Pablo Guso Perfectamente, Pablo Guso se hace cargo de los chicos también, ¿no? Sí, eso es. Perfectamente. Bueno, en la locución está Liliana una es Quique a ¿Y quién más está por ahí? Yo soy Lara. Perfect... Hola, Edunas Nashman. Hola, Lara. ¿Eh, ¿Todo bien? ¿Y qué... Hola, abuelo. Hola, ¿y vos quién sos? Edunas Perfectamente. Este, bueno, yo te quiero, ¿eh? Yo... Está igualmente. Muy bien. Bueno, este... Y así comenzamos La Otra Oreja, número 498. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y pasó el 24 de marzo, el aniversario del, del golpe que dio inicio a la a la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Bueno, y seguimos reclamando a todos los gobiernos, ¿no?, que abran los archivos, entre otras cosas. Y hay unos, eh, hay unos tipos que tienen un quinteto, el quinteto Negro la Boca, que este, hicieron un tema lleno de sutilezas, eh, y después de, de ese quinteto del quinteto negro a la boca vamos a escuchar una anécdota que me tocó en lo particular eh, bueno, empezamos a ver el quinteto negro a la boca con Pablo en el bandoneo ¿no? un tipazo lleno de sutilezas de metáforas un tangazo que te vomite Dios Jorge Rafael Videla, genocida miserable Milico hijo de puta vos siempre fuiste un botón Carcelero de tantos sueños innovables Naciste mal parido que te vomite Dios dura, amante de la dictadura Fuiste amigo de los curas y la alta altatura empresarial Asesino de estudiantes y de obreros Cofuiti el carricero De la sociedad rural Videla Videla Vos siempre fuiste un cobarde Rata inmunda, miserable, La callo de lo pudei Videla Culpable, la historia te condenó, moriste en cana sentado en un inoro, la parca eligió tu trono, llegó y apretó el botón, Chevidela, suerte desechable para vos y todos los culpables, te olvido ni perdón. Rafael Videra Sanguijuela ver, Moriste como un cobarde Y como un gran cagor Te escondías de las madres de la plaza A la que hoy el pueblo abraza Y a vos siempre te putio Sentinera de la patria contratista Perseguiste a los artistas A los obreros al peor Y asiento de pibes te afadaste Maldita marioneta De la banca internacional Videla Videla Vos siempre fuiste un gusano Ni derecho ni humano Genocida e dictador videla. Tu aura nunca tendrá paz y en tu tumba 30.0 almas sobrevuelan, para vos si lo va no habrá ni reencarnación la reconcha de tu madre que tu carva se convierta en mal, dije omniperioso. Eduardo Eneas El 24 de marzo del 96 a 20 años del golpe militar marcó la emotiva aparición pública de la agrupación Hijos Más de 200 agrupaciones consensuaron el documento que tenía que leerse en el acto La mayoría votó que la ley era alguien de la nueva agrupación de los hijos de desaparecidos A pesar de ser el tercero en la lista de los lectores Por disfonía de los dos primeros Me tocó leer aquel discurso Mis latidos eran fuertes Tenía frente a mí a más de 100.000 personas Mis hijos en el borde del escenario Y la imagen de mi viejo en el aire El desafío se multiplicaba con el escrito Porque era un fax con las hojas brillosas La letra chiquita y apenas gris la emoción duró mucho tiempo. Al día siguiente mucha gente acompañándonos. Más hijos de desaparecidos, muchos amigos y periodistas. Viene la televisión española a pedir entrevista... ...pero quieren empezar conmigo por haber sido el lector del documento. A las 6 de la tarde, el local de familiares donde nos reuníamos... ...estaba lleno de gente... Los de la tele proponen hacer la entrevista en el bar de al lado. En la esquina de Río Bamba y Rivadavia estacionan una camioneta equipada en el techo con una antena parabólica, lo que en esos tiempos era ciencia ficción. El entrevistador me pregunta el nombre y apellido. Eduardo Nachman, le respondo. Me pida que lo diga más despacio y anota. Le digo lentamente, como tantas veces al dictar mi apellido. Eduardo N.A.C.H. Man. Se prenden muchas luces a punto de encandilamiento. El periodista con voz muy grave y tono dramático y muy español comienza. Buenos Aires, ayer, 24 de marzo. 100.000 personas en la calle en repudio el golpe militar en Argentina. Hoy estamos con quien leyó el discurso, un hijo de los 30.000 desaparecidos que ha leído frente a la multitud de manifestantes, convocada en Plaza de Mayo. Con nosotros, Eduardo Eneas de Achman. La voz, Eduardo Nachman. La otra orilla marplatense. Y acá estamos en la orilla del mar, ficticio por supuesto, pero esto es radio, nadie se va a enterar. Eh, ¿Qué tal Luis? Muy bien, che, acá estamos en el mismo lugar de uh -huh. siempre. Así es, este, estamos con, con Luis Caro, que vino con su guitarra, pero no viniste con los músicos que te acompañan en País Semejante 2. No, ahí te traje la grabación para que escuchen. Uh -huh. <risa> ¿qué, ¿Qué es este proyecto País Semejante 2? ¿Es un disco? ¿Es un libro sí. disco? Es un libro disco, eh, digamos... ...que incluye autores de, nacionales nuestros de, de la década, entre la década del 80 y el año 2000. Uh -huh. Es la continuidad de País, semejante uno, que eran los autores, una antología, una breve antología... ...de los autores del 60-80, de nuestra música folclórica. Eh, son versiones, de alguna manera, resignificadas, tratando de resignificar la canción la canción desnuda, lo más mínima posible, no, uh -huh. tratar de, de, de, de buscar un sonido más contemporáneo, con arreglos un poco más, no te digo modernos, porque en realidad son no, la, las armonías que utilizamos son armonías del jazz o, de, uh -huh. o, o digamos, o incluso las texturas pianísticas del fado. Pero las rítmicas están respetadas dentro de lo que es nuestra lo, música. Lo, los modernos poco. son los músicos que te acompañan. Los modernos son los músicos que me acompañan, exactamente. Uh -huh. Nosotros no tan modernos, pero bueno. Pero eh, nos adaptamos, nos estamos mm, adaptando. Absolutamente, absolutamente. Uh -huh. y, y perduramos. Sí, <risa> que no es poca cosa. Exactamente. <risa> esta, esta, mm. Este... Mm. En estas geografías eh, mm. eh, sobrevivir es un acto de creatividad, ¿verdad? Absolutamente. Eh, bueno, y musicalmente con qué empezamos? Eh, no sé lo que querés. ¿Querés escuchar algo del disco o querés que vaya.? No, a ¿no? trajiste la guitarra, no la vamos ah, a qué bueno. despreciar. Ah, qué bueno. No, una metáfora, estoy en. en estoy sentado sobre. sobre. sobre una silla.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 que le quema la garganta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra su sudor en la punta del amor vieja el amigo en la punta más aguda que hay que ver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 Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ¡Qué poesía! ¡Qué poesía! ¡Qué, qué, qué bestia, ¿no? El autor es maravilloso sí maravilloso Silvio uh -huh. como es... para arrancar nuestro encuentro hermano putativo así es así es <risa> este eh, bueno pero este tema no está en el no en el disco, no no bueno, no no salido a improvisar acá como sí. los viejos tiempos eh, exactamente es como si estuviera parado acá en la misma esquina uh -huh. de siempre pero bueno la mi pequeña zapada con todo con todo el alma dale Perfectamente. Estamos acá gozando con... Eh, empezando a gozar la, la noche con Luis Caro. Eh, eh, Luis, eh, eh, ¿qué es hacer un disco ahora? Porque uh -huh. muchos músicos vinieron a, ahora y dicen, no, los discos no se venden, uh -huh. los discos no no existen claro. no existen otras producciones uh -huh. eh, se vende en vivo nada más sí sí no yo a ver no nunca nunca sabes que fui un tipo que estuve muy muy parado sobre sobre los paradigmas del mercado uh -huh. las cosas que eh, yo sigo haciendo discos libros como un laburo interdisciplinario donde mezclo un poco la poesía la literatura que me interesa muchísimo la pintura, y no encuentro otra manera de... Además, como un producto casi es artesanal, yo mismo los vendo, y, uh -huh. y soy el mismo que los, los hace, los produce, y creo que de, es una manera de, de también de resistir, ¿no?, No descreo tampoco de las redes ni de la posibilidad de subir materiales de otra manera, pero a mí me parece que la la cosa del objeto físico todavía queda para, queda siempre. Mirá, vos me contabas antes de empezar el programa que te habían escrito, contalo, contalo sí, bueno, contalo, contalo, este contalo. están conectados muchos oyentes, incluso sí. Eh, Andy de, de Hijos Oeste que está uh -huh. en la frontera de Ecuador y Perú uh -huh. escuchando el programa ¿Qué? pero este, hay un profe eh, un profe Marcelo este, que ha comprado unos discos en, que ha conseguido unos discos viejos míos en donde, en el mercado público bueno, quiero decirte con esto que de todas maneras siempre hay gente que le interesa el, el objeto donde se pueda apreciar un montón de cosas además del trabajo musical ¿no? uh -huh. entonces por eso sigo produciendo eh, discos este creo que va a ser mi décimo séptimo laburo Décimo séptimo laburo. Bueno, eh, perdóname, el uh -huh. profesor Marcelo Baltar bueno, dice, un justo un hoy saludo. conseguí tres cassettes <risa> de mirá. Luis Caro en la qué feria. Bueno, Fui por vecino 10 años. Bueno, una, un, uh -huh. un abrazo para Marcelo. Y bueno, qué, qué bueno que me lleves para tu casa, Marcelo, de nuevo. Porque eso es lo que tiene la magia del objeto. De, uh -huh. Es un poco... Este formar parte de tu, de tu, de tu ámbito cotidiano, y uh -huh. bueno, te mando un abrazo loco. Pero este, aquí está Río de Sones viendo a la gente andar claro, claro. y otro dice el Uno de los crotos. Uno, Uno. sí este claro, claro. pero estás diferente, estamos diferentes bueno ¿no? bueno pero eso es un, un detalle menor claro ya, ya no tenemos tanta textura en los pelos bueno, tenemos pelos sí, sí, ¿no? Sí. no no pero en realidad yo no tengo de no tengo saudade de de mis tiempos jóvenes porque no, no, no sé bien tampoco qué, qué tiempo es el que estoy viviendo sabes uh -huh entonces no, no le doy mucha bola a eso yo no no, no cargo con ese fantasma la verdad eh, bueno, nada vivo vivo como el día día a día y, y sin mucho problema con respecto a eso lo, lo, que, lo que es maravilloso es que nada, el laburo que uno va dejando en el camino y, y que, que pasa un montón de tiempo y que te te, te vuelve, siempre te vuelve no uh -huh. a mí todavía a veces me escribe gente de, este, pidiéndome discos infantiles míos, que, uh -huh. o que el, el otro día un batero de un grupo muy conocido me, me contaba que, que escuchaba mis canciones de pibito y me, esas cosas te ponen muy, muy, muy feliz, ¿no? Y, y es, es ahí por ahí donde me cae la ficha del tiempo, pero después no, porque la verdad que, que no, que estoy ocupado en otras cosas. Y hablando de ocuparse en otras cosas, ¿musicalmente a qué le damos ahora? Mirá, eh, ¿seguimos improvisando? Por supuestamente. Bueno, entonces, voy a cantarte una canción sefardí. Ajá. Del siglo XIII que, que levanté en alguno de los viajes míos de. Por, por nada, qué sé yo, por. Pero. Eh, por la España. Sí, por la, la España. España por, la por la España mora. Uh -huh. ventana e la ventana i una ninia che a los marineros llama dammi tu mano paloma paso bicho a tu nido maldice tu che durme sola corazón Vengo yo a du contigo Maldi so. uh, uh, uh, uh, uh. a túque du meso vengo yoú du mi contigo Si la mar fuera de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entero, pa' salvar a tu bandera. Si la mar fuera de leche, yo me haría pescador, Yo pescaría tus dolores con palabricas de amor. Yo pescaría tus dolores uh, uh, uh, uh, yeah. con palabricas de amor. Qué bien que suena, ¿no? Este, bueno, y estamos presentando un disco fuera del disco. Fuera del disco, A sí. A pesar de, de lo que trabajó Yamila de la Fuente. Exacto. Este, que sigue trabajando, ¿no? Qué Muchísima productora, productora sí, eh, sí. Este, bueno, eh, Yamila, un beso enorme. Te mandamos. Sí, sí, de, de tu paciente y de tu ex maestro. Este, Yamila fue alumna mía en muy el sexto buen, grado. Muy eh, Hermosa. Cuando, cuando ella era joven. Muy hermoso, bueno, Un saludo para Yami. Sí, sí, totalmente. este Bueno, ¿querés mostrar algo del al disco? Lo que quieras. ¿Qué querés? Lo que vos eh, quieras. Eh, vamos a, al disco en serio, sí, físicamente. Sí. Vamos al disco. Bueno, entonces, ¿qué tema? ¿Qué querés escuchar? No sé. Mira, a mí me ahí... gusta mucho la poesía de de Molle, por ejemplo. Bueno, vamos a canción del Pinar. El, la versión. la versión, la subversión. La subversión. De canción sí. del Pinar, el track 10 eh, de Luis Caro, país semejante. Este este buen disco, donde suenan muchos teclados. Y poca guitarra, ¿no? No, no, no hay guitarra, no hay guitarra, no hay uh -huh. guitarra, no hay guitarra. El formato es de un trío, es piano acústico, uh -huh. con, con batería con batería con escobillas y con trabajo, nada más. Es mínimo, El, como te decía al principio, la, la, la cuestión es la resignificación un poco de la canción, lo más desnuda, lo más mínima posible. Ahí estamos escuchando, empezamos a escuchar Canción del Pinar De Jorge Fandermole Ruiz Caro En la otra oreja Quiero dejar todas las palomas En el cedro de tu alma Y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme burlona. Sé que estoy dándote poco y mucho te pediré, Se si la nube sola mi pradera, Sere tu querido verde y serás sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena. Y el verde nuevo se hará Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada A sabache hacia al pinar Quiero ser también dueño del cielo y un pinar Pero es preciso que me enseñes a volar cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quemate en mi interior, no quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños, despertarme junto a vos, que tengamos alrededor nuestro. Enverré nuestros nombres y muchas sombras por dal Cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en Sabia y así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada a y hacia el Pinar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar Pero es preciso que me enseñes a volar La otra oreja marplatense Y acá estamos disfrutando la música de Luis Caro Después vamos a, a leer los muchos, muchos saludos que tenemos Eh, al programa muchos oyentes que están escuchando La Otra Oreja y este después los leemos, verdad eh, vamos a otro tema musical eh, cuál querías eh... no sé, qué es, que es lo que vos quieras escuchar No, eh, mm. eh, vos sos el, el, el autor de este trabajo y tenemos ah, todo el disco no. aquí este eh, la de Aristimunio, cuál es tu nombre y el mío tu nombre Con y el amigo, mío, sí. Este, tu nombre y el mío es el track 8. Eh, Ahí está. Tu nombre y el mío Hoy de Está. Se respira bien. que nace del frío. Luis Caro en la otra oreja. No de barro calienta el sol. Los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz. La corriente del río tanto de cielo sobre el tendal dije tu nombre y el mío campo de colores se cubre en luz. deja la lluvia caer riega los suelos del sur moja la nueva cosecha que vendrá sobre el tendal dejé tu nombre y el mío hoy se respira viento sur es que nace del frío horno de barro calienta el sol en los lugares perdidos campo de colores se cubren tu luz deja la lluvia caer. El sol. moja la nueva cosecha que vendrá hoy se respira viento sur sé que nace del frío barro calienta el sol de los lugares perdidos Estás escuchando Desde la Otra Oreja